encuentra en mitad del Mediterráneo es tan pequeña como importante es Malta tan enigmática como el lugar más misterioso de la Tierra Sobre este lugar, sobre sus misterios, hablamos eh, con el investigador eh, Juan Gómez. Eh, Juan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer estar una vez más ahí en la Rosa de los Vientos. Un... Una especie sí. de Atlántida, sino la Atlántida misma incluso. Pues sí, podría, podría representar eso mismo, ¿no? Porque tiene tantos misterios y está plagado de tantas historias y además ha sido tan buscada por, por gran cantidad de culturas que, desde luego, eh, parece una Atlántida viviente, eso sí, una Atlántida que aún pervive en el Mediterráneo, y desde luego sigue representando muchísimos enigmas, incluso sus propios habitantes son un verdadero enigma, así que sería una especie de Atlántida, pero registrada en la historia, en los libros de texto, y que, desde luego... Fascina y tiene gran cantidad de misterios sin duda alguna vamos a hablar sobre diferentes asuntos eh, pero ese que nos has comentado eh, me llama muchísimo la atención ¿por qué dices que sus habitantes son un misterio en sí mismos? Pues son un misterio porque precisamente los habitantes, evidentemente no hablo de los habitantes actuales, pero sí de esos habitantes prehistóricos, de esos habitantes que vivieron en épocas megalíticas, son un auténtico misterio. Poco se sabe de ellos, poco se sabe de su cultura, de su lenguaje, de lo que hablaban, y mucho más interesante también, si cabe, es cómo desaparecieron, cuál fue su destino final. Es curioso, es interesante pensar que esto también ha ocurrido, por cierto, en otras islas de Europa, que yo he podido viajar donde ha ocurrido eh, sucesos similares. Culturas que se desarrollan, que no se tiene muy claro... Eh, precisamente de dónde pueden proceder. Se cree que la antigua cultura, civilización megalítica de Malta pudo, pudo llegar desde las costas de Sicilia, incluso parte de Roma, y que fueran navegando precisamente hasta esas eh, tres islas principales que están en mitad del Mediterráneo. Pero no se sabe realmente si esto también fue así. Eh, evidentemente tuvieron que llegar eh, desde algún punto de, de Europa, al menos, navegando hasta la isla. No... no No cabe pensar que se reprodujeran de manera espontánea precisamente allí, pero es cierto que hay un misterio que rodea a toda esta civilización que construyó unos imponentes templos y que desaparecieron hace unos 4.000 años aproximadamente, sin dejar ningún tipo de rastro, ningún tipo de huella. Por lo tanto, el enigma histórico de quiénes eran, eh, cómo era su cultura y por qué desaparecieron, y también por qué construyeron esos supuestos templos, pues son unos de esos enigmas históricos que tanto nos gusta. Hay leyendas de unos supuestos gigantes y los mm. relacionan por la el peso de los megalitos, ¿no? ¿Cómo hacen esas estructuras que la cantidad de toneladas que para mover eso, para desplazarlo, es lo que hace que los historiadores, incluso los arqueólogos, lo cubren muchas hipótesis? Claro que sí, fíjate, estamos hablando que en Malta nos encontramos con gran cantidad de, de lugares que probablemente fueron utilizados para Para rituales para algún tipo de religión como digo desconocida y además eh, son construcciones muchas de ellas enormes gigantescas, grandes lo que podríamos denominar a nuestros ojos templos eh, megalíticos con eh, bueno pues con unas eh, unos eh, vamos a decir que, que elementos de piedra realmente enormes gigantescos, tanto es así que incluso se creyó que aquellos que construyeron precisamente esos templos eran gigantes fíjate de hecho ya en el siglo XVII cuando llegó un hombre llamado Giovanni Francesco Abela este hombre era vice canciller de la orden de los caballeros de, de San Juan, muy representativa precisamente en Malta y este hombre creyó a pies juntillas que estos eh, templos los habían construido gigantes, de hecho en, eh, en una de las islas principales en la isla de Gozo, eh, nos encontramos con el templo de Guillandilla que tiene ese nombre de gigantilla por eh, la palabra gigante él creía a pies juntillas que habían sido gigantes los que habían construido esos grandes megalitos eh, es más, incluso él en su momento, hablamos evidentemente del siglo XVII estuvo indagando, estuvo preguntando Y todas las leyendas, de todo lo que él pudo recabar, hacía referencia a una sociedad muy antigua, una sociedad prominentemente avanzada. Ojo, estamos hablando de los elementos que se mantienen en pie, las estructuras, o en este caso los templos, que se mantienen en pie más antiguos de toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, estamos ante una civilización absolutamente eh, desconocida por un lado y que tenía unos conocimientos megalíticos extraordinarios y además que tenían una tecnología capaz de elevarlos eh, y crear verdaderos templos. En el siglo XVII no cabía pensar otra cosa que aquellos, aquellos increíbles constructores tenían que ser como no gigantes. Una de las eh, Uno de los lugares eh, más importantes eh, del país, eh, más importantes... ...de la isla, uno de los sitios que todo el mundo visita... ...y sobre el que se ha escrito mucho y que es un misterio en sí mismo... ...es el hipogeo. Sí, así es, el hipogeo de, de Hal Sartieni. Es un lugar fascinante y además es totalmente diferente... ...al resto de los templos que nos encontramos allí... ...porque es un, un templo que está excavado en la tierra... ...cuando el resto nos los encontramos eh, en el exterior... ...vamos a pensar en Stonehenge... ...por ejemplo el famoso Stonehenge... ...aquí nos encontramos un templo excavado... ...incluso que llega a más de diez metros... Eh, ...por debajo de, de, de la tierra... ...y además se encontró eh, casi casi de casualidad, eh, fue en el año 1902 cuando en unos eh, bueno unas obras de construcción unos operarios se toparon con lo que parecía eso, un complejo edificio pero que estaba premeditadamente excavado bajo tierra y cuando se adentraron, además de encontrar esas intrincadas eh, salas, esos lugares que se descorcía absolutamente, y yo creo que incluso a día de hoy, a pesar de las teorías que existen, se sigue desconociendo cuál era su uso, allí se encontraron eh, más de 7.000 restos, y hablo bien, 7.000 restos de individuos. Se pensó, se creyó que quizá podía haber sido una antigua necrópolis o un templo reconvertido a necrópolis, pero el caso es que hay eh, quien piensa que este lugar eh, es muy similar o muy parecido, podría tener incluso las características de un, refugio, de un refugio nuclear, entiéndase como un refugio nuclear por las características de que alguien estuviera refugiado de, de, de, de, del exterior. ¿no? Desde luego esto se lleva al misterio, porque es cierto, yo he tenido la oportunidad de estar allí, es eh, complicado, hay que decir, eh, poder visitarlo, hay que hacerlo con muchos meses de antelación, pero cuando uno se fija, cuando uno va... Eh, ...más allá de las explicaciones eh, de la guía oficial... ...y luego preguntas eh, sobre ciertos detalles... ...que no se suelen eh, enseñar durante esa misma guía... Te ...descubres que hay eh, zonas, por ejemplo, con escaleras que no van a ninguna parte, o, o, o entramados de, de pasillos que van a zonas ciegas, eh, incluso hay eh, lo que parece ser una especie de fosos donde supuestamente había serpientes, es decir, parece que el lugar más que un templo estuviera rodeado o lleno de trampas para que algo que entrara eh, en ese lugar pues se perdiera o simplemente eh, acabara muerto eh, accidentado, ¿no? lo cual nos sigue sorprendi sorprendiendo y además nos llena una vez más de esos misterios sobre esta civilización oculta y perdida. Porque además es que no sé si eh, explícitamente con el tema del hipogeo, pero sí es cierto que en la zona hay muchísima historia que cuentan de que se han visto en las costas varados unas criaturas mmm, de dimensiones tremendas sí. y además eh, está muy ligado también a esas historias o leyendas de monstruos marinos, de algo parecido a una serpiente, incluso hay algún resto en algún museo sí. de alguno de los animales que supuestamente eh, pues se extrajeron, que, que se quedó ahí varado en, en las costas de, de Malta, ¿no? sí así es, de hecho Malta ya desde muy antiguo ya se consideraba, fíjate, incluso en la Odisea de Homero, ya se hablaba, por ejemplo, eh, ya hablaba eh, de, de que Malta era precisamente eh, un lugar de sirenas ¿no? donde era Homero era atrapado por los, casi casi atrapado por los cánticos de estos seres mitológicos, incluso eh, Virgilio y Ovidio relataban en la Ineida eh estas islas y las denominaban como las Sirenum Escopuleidian, es decir, las islas eh, de las sirenas. ¿no? Y a partir de ahí, desde luego, tenemos esa recreación del mito y de la leyenda respecto a estas criaturas. Fíjate, de hecho, se habla del dragón. Eh, incluso el propio dragón, San Jorge con el dragón, aparece en la, en la... En la bandera de Malta que bueno pues se incorporó tengo que decirlo ya que estamos en el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial se incorporó después de la resistencia de Malta a los bombardeos de los alemanes pues cuando se instauró esa, esa imagen del dragón pero es cierto que el dragón sí forma parte de las leyendas de hecho eh, un escritor Jan de, de Lomio, que por cierto ha muerto hace muy poquito en, en enero de este mismo año él escribió un libro titulado Eh, el miedo en Occidente eh, como en el quince de diciembre del año 1608 eh, hubo gente que aseguró que había visto un dragón nada más y nada menos que de siete cabezas que profería gritos ...y aullidos terribles... Eh, ...esto además... Eh, ...se une a las leyendas... ...y a las historias que... ...que por ejemplo existen en una zona... ...que se llama San Julián... ...es una zona muy conocida... ...sobre todo en, en verano... ...porque llega muchos, turista, pero, eh, muchos turistas... ...pero allí hay una cueva... ...que se llama la cueva de jal que también es conocida como la cueva de Dragonara o la cueva del dragón, en donde aparecen ya descripciones en el siglo XVII que hacen referencia a la existencia de una criatura insólita, dicen que similar, como decía Silvia, a una serpiente y que podría ser la causante de la desaparición de ciertas personas. Fíjate, esto llegó a, incluso a oídos de un biólogo, un doctor llamado Stefan Bistut, que llegó a realizar una investigación y, y consiguió, Eh, bueno, no consiguió encontrar ningún rastro de esta criatura, pero sí re recibió cierta información de los vecinos que, bueno, que oían, decían ellos, eh, una especie de sonido que se asemejaba a un alarido humano en, en ciertas noches. Quizá esto pudiera tener una explicación científica con el hecho de que, eh, bueno, pues hablamos eh, Malta, zona de acantilados, zona de costa, y ya sabemos que las oquedades, las cuevas que están muy cercanas a la costa, pues están muchas veces batidas por las olas. Esto hace que el aire que contiene en su interior, pues se comprima, y por los huecos y por las oquedades que tienen precisamente estas cuevas, pues ese, ese viento, ese aire, pues suene algunas veces como como un auténtico eh, grito en algunas eh, situaciones, un bufido como como pudiera parecer, pero el caso es que sí se han registrado también eh, pues, eh, lo que serían supuestas eh, avistamientos de, de estos seres. ¿no? Incluso el propio Giovanni Francisco Abela, el que comentaba antes, eh, él mismo afirmaría que una de estas criaturas llegó a estar varada en, en la costa de Malta y él la describe, además, si me permitís, de la siguiente manera, dice, en aquel lugar, en el año 1642, se vio un monstruo marino horrible y aterrador que había quedado varado en la arena. Había muerto o había sido arrojado por una tormenta. Su cuerpo era largo con grandes aletas y su boca tenía dos terribles filas de dientes. Dientes que quizá, como dices, Silvia, eh, fueron rescatados y que están en un museo. Y se considera que ese diente eh, pertenecería a una de estas criaturas, a un silfo, pero que en realidad hay que decir que cuando se hizo una, un estudio, eh, finalmente, de ese diente, que como digo, está en un museo, pues se descubrió que era de un megalodón. Lo que ocurre, y aquí viene otro misterio, es que el megalodón se extinguió hacia aproximadamente, nos cuentan los expertos, unos eh, dos millones de años. Y aquí se reportan incluso casos eh, ocurridos a finales del siglo XIX sobre la supuesta aparición de estas criaturas. Así que es un misterio añadido. Había megalodones en En épocas relativamente recientes en las costas de Malta, bueno, pues es uno de esos enigmas que aún perduran y que son absolutamente desconocidos en este país de la, del Mediterráneo. Incluso hay testimonios, hay documentos que nos hablan de desapariciones eh, que podrían estar atribuidas, a ataques eh, que podrían estar atribuidos a estos eh, monstruos marinos. Sí, por supuesto. De hecho, eh, la más reciente, el último de estos supuestos avistamientos eh, ocurriría en el... está documentado en el año 1890, en donde, según han relatado algunos testigos, eh, fueron dos pescadores que estaban faenando cerca de, de las costas de una zona muy concreta, la zona de Marsascala, y, y allí, en ese mismo enclave, al parecer serían atacados pero no solo eso, sino incluso devorados por este temible y abominable ser que describieron o fueron descritos de manera muy similar al, al, al referente Sirtu, que por cierto, también ya había sido descrito con anterioridad por un sacerdote que él mismo dijo que había visto este este ser, incluso... Él en sus escritos había definido a la naturaleza y a Dios como bueno, como impresionado ante que la propia naturaleza y el propio Dios hubiera creado estos seres tan horrendos y tan horribles. Así que hay que quizá la constancia, al menos literaria, de la existencia de estos seres. Que se encontrarían en Malta, un lugar que te fascina, ¿verdad, Juan? Sin duda alguna. Y además, también hay lugares que Y hay, que, hay que ir, que hay que ir. En el claro, futuro, claro, cuando claro. vuelva el turismo, estamos en una pequeña pausa, pero... ¡buah! Yo, desde luego, recomiendo el hipogeo. Yo, yo he sido una de las privilegiadas, además de cuando llevaba un montón de tiempo que lo estaban restaurando, sí. que estaba totalmente... Y, y puede entrar muy poquito las personas. No puede entrar sí. todo el mundo que quiera Es un poco pues como ciertas cuevas que, que hay aquí en España, que para que no se deterioren, pero la verdad es que parece como una especie de casa futurista. La verdad es que sí, y como digo, además hay una una pequeña, sé que no tenemos mucho tiempo, pero hay un, un lugar muy concreto en el hipogeo que es una hornacina, en donde en realidad no hay nada, pero cuando uno se acerca a la hornacina y provoca una voz, ojos esto solo funciona con voces de hombre y muy profundas, se produce un eco que resuena por todo el hipogeo, que hablamos que son muchas galerías y salas. Y hay quien ha pensado que esto en realidad podría ser un primitivo sistema de larga, de alarma perdón, para una posible invasión de lo que fuera. Así que, en definitiva, es un lugar tan bello como misterioso. Juan Gómez, eh, investigador, escritor, eh, periodista, viajero. Muchísimas sí. gracias. Un placer, como siempre. Un abrazo, cuídate.